DJ J DJ J DJ J DJ J DJ J DJ J Salía los rupare y era miles no lo conoc miraba ni quedaba agile la miras acertaban yo no de miento y a que chamboca sé que valía 500 hubo un tiempo que yo pensaba que el viejito pacuero en la calle andaba que ser un buen artista Hacer un par de temas y después la fama En aquel tiempo cuando éramos hermanos y fumamos lento, Salíamos a la calle cualquier talento El barro y la floría era nuestro templo Teníamos el estilo y llevaba el viento Hay muchas cosas que había olvidado Con tres cuartos de vinito que ando Pasaba el wini wini con su alegría y el chupete alumbraba la policía Pa' que te voy a hablarte de la victoria, la loquita de al frente con media historia La maestría con parte era nuestro lema y la victoria no hacía problema Cuando éramos más chicos comenté adultas, si vais a entrar al piño cobramos multas La del calentayotro era nuestra una estaban rica y otra machuquis Cuando vamos a lo caña y dejamos cola Si va la loca, si ni la masa son que compartía Si alguno se curaba Ahí la vendía yeah, yeah. La vida es como la espuma Por eso hay que darse como el mar Éramos cuatro cabezas W, También chocá Medallones en polera Son mis recuerdos de esa era Donde no importaba donde fueran Y que nuestros pies no tuvieran fuerza Que la eternidad un recuerdo en mi cabeza Como Tupac Solo Dios puede juzgarme Pero como no creo en Dios Lo que ha de juzgarme es el arte Me acuerdo de las palabras De las imágenes Y momentos donde pasaste Como en el tabo Conocimos a la vieja Katy Y de hambre nos cagamos Como siempre en los carretes Camina, camina Chocamos, yo no me ahogué, ustedes nos ahogaron No sé por lo que ha pasado, mis buenos amigos influenciados Algunos están estancados yo y nos encuentran de aproblemados de Un día el bola me dijo que iba a tener su disco sí, Te lo digo y te lo firmo, que si no lo tengo mi fracaso será vendido ¿Por qué no pensamos en el futuro? porque las palabras se tumbaron como humo? porque el sueño no siguió adelante? Si simplemente era por ser peño y aguante Las ánimas invadieron mi mente Viejas alba no pidieron ni detenerme Es aquí donde no sube como meterme O acaso la falta de recursos perder mi frente Cargamos una cruz más así que nos separó como un muro, pero como el de Berlín porque así fue como me sentí más tabarra vida. La muerte solo es un camino que nadie sabe a dónde lleva el sitio, pero si el sitio se te acerca recibe con la frente en alto la condena. Cuando, Cuando éramos más chicos comete adultos, si voy a entrar al pino cobramos multa. La del yo era nuestra grupi. Algunos estaban rigo y otras machuki. Cuando íbamos a Se curaban, ahí la vendían Ahora vos pues, compáres, venga para acá y sí, regales unos sorbos pa' pre-instalear Si sí, prende la grava ahora, vamos a grabar El culo de esta noche va a recordar Era bueno tener brother y andar de lacho En la calle no decían bueno muchachos No sé qué está pasando con nuestro lag No sé qué está pasando, llegó el viejo Ahora poco pare, está todo cambiado Los locos ya no pecan más por su lado Algunos están más gordos y otros más flacos Algunos fuman guiro y otros tabacos Hay mucha gente que no veo hace tiempo Agarraron sus mujeres y se fueron lejos Ahora tienen trabajo Y eso que nos criamos desde pendejo de Hermanitos Forever prometimos un día Que no nos separaba ni la policía El tiempo pasa y pasa y yo sigo el mismo Un labio un papel escribiendo ritmo Pero a pesar del tiempo todavía ahí hay amigos Que siguieron la misma y están conmigo Pero a pesar del tiempo igual damos bote Y sentado en una mesa no tomamos un jote Si hay alguna idea aunque mala la lista Y el logo DJ GROCKS UFICIAL A